Eh, nosotros estamos trabajando desde abril del 2011, con eh, presentamos un proyecto a la directiva, un grupo de personas que integramos en el Centenario, como para trabajar durante todo el 2011 rumbo al Centenario con distintas actividades. Y bueno, ahora estamos de lleno en los festejos, tanto deportivos como sociales, que van a estar todo el año. Nosotros ahora presentamos todo lo que va a ser eh, febrero, marzo y abril. Porque, bueno, no podemos eh, dar fechas ni anticipar cosas a partir de, de mayo, junio, porque hay distintos programas deportivos que no, no, no están han dado todavía. Eh, por lo pronto eh, vamos a tener eh, la regata eh, de canotaje el, el 15 de abril. Tenemos el memorial de golf el 17, 18 y 19 de abril. Y después las distintas disciplinas eh, tienen previstas actividades que esperamos que sean lo suficientemente atractivas e importantes como para que se acerquen todos. Silvia, sí, domingo 15 de abril vos decías una jornada apenas dos del día con muchas actividades. Sí, el 12 es el feste, es, el, el es la, la fecha central y el día de semana nosotros solamente eh, tenemos previsto una misa en Acción de Gracias y una bendición de la placa. Eh, los festejos centrales van a ser el día domingo 15 con distintas actividades de las disciplinas y un cierre de, de un desfile de todas las delegaciones del club con el acompañamiento de las escuelas que, que serán invitadas, a aquellas que, que tienen, este, que han estado o están eh, formando parte de la institución. Y cerraríamos con un show de Huella con Claudio González y que esperamos que sea del agrado de todo el público, abierto a toda la comunidad. La comunidad Central de en la avenida central del club y en caso de lluvia no se suspende porque lo pasamos al máximo. ¿sí? Eh, y nos cerraríamos con todos artificiales como una forma de festejar nuestro aniversario. Una gran cena próximamente, una vez cumplidos los 100 años, para anunciar ahora sí a toda las manos solitaria de mataraza Sí, el día dom... el 28 de abril eh, vamos a tener la cena en el club Que está prevista, bueno, para, toda, para todos los ocho eh, ...tenemos prevista arriba de 700 personas... ...que por lo que se está viendo, el acercamiento... Eh, ...van a venir, eh, con un show de los Totoras... ...que es un grupo musical que está en Alavarría... ...y que nos confirmó hoy... ...con un humorista de Buenos Aires, que es muy interesante... ...ganador de Viña del Mar... ...y bueno, con distintas cosas que van a ser sorpresas en la escena... voy a referir a mí en forma personal... ...yo entiendo... que este año es algo muy importante para cualquier institución y más en pleno crecimiento como el es esta y me encantaría y es un anhelo personal y del grupo de trabajo eh, que todos lo entiendan de esa forma y que se sientan parte que no, no que queden afuera y que de alguna forma participen eh, toda la masa social que es muy grande que bueno toda la gente que está en el verano de alguna forma está participando se acerca y pregunta Pero sí, a mí me encanta que, que realmente interpreten el sentido y, y el sentido que tiene que